Según un negocio y buenos días a todos y a todas. Hoy por fin es viernes 16 de septiembre de este 2011 y tenemos un tiempo bastante bueno, un tiempo soleado en Berriozar. ¡Gracias! 18 graditos de temperatura ahora mismo, el cielo despejado y apenas tenemos viento. ¿Qué más podemos pedir para un fin de semana? De momento y hasta que llegue la hora de ir a casa y de hacer planes para el fin de semana, pues nosotros os amenizamos esa espera aquí en Berriozar y Riatia en el 100.8 de la FM. Y qué vamos a tener nosotros hoy aquí en nuestro magazín Pues muchísimas cositas eh, variadas y muy interesantes En primer lugar eh, estaremos con Fermín Goñi Director de la Escuela de Música de Berriozar Que empezó el curso, empezó las clases la pasada semana Y el bueno de Fermín Goñi, pues nos contará Cómo está yendo este inicio de curso Cómo fue la campaña de matriculación Y hará una valoración también Pues es sobre ese 25 aniversario que celebraron el curso pasado y que culminó con una serie de conciertos el pasado mes de junio. También hablaremos de Nicaragua eh, y es que la comunidad nicaragüense celebrará aquí en Berriozar eh, una fiesta, el, una fiesta de Nicaragua el próximo domingo eh, durante toda la mañana y a mediodía. Eh, de forma que habrá música, baile, comida y bueno pues bastantes actividades organizadas por la comunidad nicaragüense de Nafarroa. Eh, todo eso tendremos aquí, eh, adelantaremos eh, lo, todo lo que da de sí esa fiesta aquí en nuestra localidad y os lo contaremos todo en Berriozar y Riatía. que, como siempre, comenzaremos por el bloque informativo, por las noticias eh, tanto internacionales como de Nafarroa y, por supuesto, las noticias de Berriozar. Por eso empezamos ya, sin más eh, preámbulos, como comentábamos con el bloque informativo. Y como decía, comenzamos nuestro bloque informativo en Madrid. Eh, y es que una filtración eh, a la cadena SER anticipa fuertes penas para Otegi, 10 Rodríguez, Jacinto... Y Zabaleta, a las 8 de la tarde de ayer, la cadena SER anunciaba que los implicados en el caso Bateragune serán condenados a la pena pedida por la Fiscalía. Se adelantaba así en 14 horas y media a la comunicación oficial de la sentencia por parte de la Audiencia Nacional, que ha citado a las partes a las 10 y media de la mañana de hoy. Según la SER, que cinta fuentes jurídicas, la condena se fundamenta en la clara pertenencia de Arnaldo Tegui, Rafa Diez Usabiaga, Sonia Jacinto, Miren Zabaleta y Arcaits Rodríguez al organismo denominado Vateragune o Comisión de Coordinación de la Izquierda Bertale, que la Audiencia Nacional considera que es un organismo satélite bajo control y tutelaje de ETA. Esto supone que los imputados que a lo largo de todo el juicio expusieron su rechazo al uso de la violencia, incluida la de ETA, van a ser condenados por pertenencia a organización terrorista. La petición fiscal fue de 10 años de cárcel para otegui y 10 9 para Zabaleta y 8 para Jacinto y Rodríguez. La Fiscalía retiró la acusación contra Cheluy Moreno, Mañel Serra y a Maya Snal, que se encuentran en libertad y que, según esta filtración, no han sido condenados. La acusación particular mantuvo su petición de cárcel. Y seguimos en Madrid, ya que el Gobierno de España recupera temporalmente el impuesto del patrimonio a partir de 700.000 euros. La vicepresidenta económica del Gobierno español, Elena Salgado, ha avanzado que la recuperación del impuesto sobre el patrimonio que se aprobará mañana será temporal. Hasta 2012 afectará a 160.000 contribuyentes y aportará 1.080 millones de euros si la medida se aplica con los mismos parámetros en todo el Estado español. Ha explicado que el mínimo exento se eleva a 700.000 euros por contribuyente y que el mínimo exento para vivienda habitual se eleva de 150.000 a 300.000 euros, el doble de 2008. La vicepresidenta económica ha señalado también que el impuesto se mantendrá con la misma estructura que tenía, ya que solo se modifican las cantidades mínimas exentas, con lo que las comunidades autonómicas seguirán manteniendo la misma facultad para adaptar el tributo a su conveniencia. Nos acercamos un poquito más a nafarroa y allí encontramos a Álvaro Miranda que ha desautorizado a Roberto Jiménez, aunque no ha podido ocultar la crítica situación económica a la que aludió ayer perdón, antes de ayer eh, Jiménez eh, en su crítica al gobierno de UPN, gobierno en el que también está el PSN. Álvaro Miranda acudió a sede parlamentaria tan solo 24 horas después de que su socio de gobierno cuestionara la gestión económica la parlamentaria pasada legislatura eh, le acusara de ocultar información y pusieren en entredicho su autoridad dentro del propio ejecutivo y aunque Miranda quiso evitar la confrontación directa con Jiménez no desaprovechó la oportunidad para recordar al líder socialista que el gobierno solo debe tener una voz autorizada en materia económica y que esa es precisamente la suya cada uno tenemos que hablar de nuestras competencias advirtió el consejero tras estas declaraciones a preguntas de la prensa Miranda dio comienzo a su intervención parlamentaria en la que describió un escenario comprometido que va a exigir importantes sacrificios, pero que atribuyó al problema nacional. Admitió, eso sí, un desfase presupuestario de 564 millones en 2010 y un insuficiente crecimiento de la recaudación fiscal en 2011. Seguimos con la crónica de Nafarroa, puesto que UPN ha vuelto a prohibir la colocación de una barra en San Fermín Chiquito. La Comisión de Fiestas del Casco Viejo volvió a presentar las fiestas de San Fermín Chiquito con un sabor agridulce. Por un lado, anticiparon un extenso programa con más de un centenar de actividades para todos los gustos y edades. Sin embargo, como viene siendo habitual en los últimos años, en la colorida presentación de ayer, tuvieron que dar cuenta también de los obstáculos que el Ayuntamiento sigue poniendo al propuso programa alternativo. Si el año pasado Yolanda Barcina prohibía la colocación de una barra, que es la principal fuente de ingresos para la comisión de fiestas, el nuevo equipo de gobierno ha ido un paso más allá y además de una barra en el Redín ha denegado el permiso a los conciertos en el Portal de Francia. Tras conocer ayer al mediodía la denegación de los permisos, la Comisión de Fiestas del Casco Viejo acusa al equipo de gobierno de tratar de ahogar económicamente a las fiestas y todavía estudia su posicionamiento ante estas prohibiciones. Eh, por todo ello, desde la comisión llaman a los vecinos a participar en una asamblea mañana en el bullicio Pamplones, en la calle del Carmen, a la una del mediodía. Allí tratarán el tema de la denegación de permisos, repartirán turnos y tareas y posteriormente saldrán por el barrio para repartir los programas. ...más festivos. Eh, los miembros de la comisión de fiesta conocieron la noticia ayer en una reunión... ...con Fermín Alonso, concejal de Cultura, Ignacio Polo, concejal de Seguridad Ciudadana... ...y Pachi Fernández, director del Área de Seguridad Ciudadana. Los argumentos esgrimidos desde el Ayuntamiento para denegar estos permisos... ...son, según señaló Ignacio Polo, las molestias a los vecinos... ...y el exceso de ruido en un lugar no idóneo... De todas formas, eh, como comentábamos, las fiestas se celebrarán, eh, la comisión de fiestas llevará adelante su programa a pesar de las prohibiciones y en ese programa uno de los puntos fuertes será el eh, pues, todos los conciertos, el amplio programa de música en directo que tendrán. Eh, no en vano, pues eh, contemplan actuaciones musicales en la Plaza de la Navarrería En 2 de mayo, Zabaldi, Ausoenea o en Peñas como Mutico Alayac y el bullicio Pamplonés Las fiestas de San Fermín Chiquito comenzarán el próximo viernes 23 de septiembre Y pasamos ya a la crónica de Berriozar, eh, la, el modelo de gestión del polideportivo eh, a debate. El lunes pasado se celebró un pleno extraordinario y se decidió por unanimidad crear una comisión para estudiar el modelo de gestión de las instalaciones deportivas de Berriozar. En la actualidad, el polideportivo de titularidad municipal es gestionado por la empresa privada Sedena, ...cuyo contrato finaliza el 31 de diciembre de este mismo año. La comisión celebró su primera reunión el mismo lunes, día 12, el pasado lunes, nada más finalizar la sesión plenaria. Además de un representante por cada grupo político, con voto ponderado, también tomaron parte la secretaria, el interventor... Y el técnico de deportes. Este órgano deberá presentar una propuesta al Pleno que será quien tome la última decisión. Las tres opciones que se van a valorar durante este proceso de estudio son la gestión directa, una gestión mixta a través de la creación de una empresa pública o el actual modelo de gestión indirecta o privada. Y os hablamos ahora de comida, de comida rápida, para ser más exactos. Y es que Burger King abrirá un nuevo establecimiento en Berriozar. La enseña multinacional de comida rápida abrirá un nuevo establecimiento junto a Mercadiruña y la gasolinera que regenta Eroski. Según la empresa, esta apertura permitirá la creación de unos cuarenta puestos de trabajo. La empresa, que cuenta con otros cuatro establecimientos en Nafarroa, prevé instalar un comedor con capacidad para 130 personas. El proyecto se encuentra ya en una fase avanzada de desarrollo y está previsto que la apertura se concrete en las próximas semanas, hacia mediados de octubre. hasta las ondas de Berriozar eh, y tía, queremos traeros también eh, una iniciativa enmarcada eh, dentro del Euskara Renastea o Semana de la Euskera que se está preparando en nuestra localidad. Se trata del Minzódromo, un gran punto de encuentro o tertulia gigante en la que se darán cita de cenas de euskaldunes de Berriozar y en el que charlarán de diversos temas. Así, los participantes se distribuirán en mesas de cuatro personas que irán rotando cada 15 minutos. Esta iniciativa tendrá lugar el 1 de octubre en el Parque Illargui a las 6 de la tarde y en ella podrán participar todas aquellas personas que tengan un nivel de euskera suficiente como para mantener una conversación. Para apuntarse, la organización ha facilitado dos direcciones de e-mail berriozar.aeka.org y pampiekia.yahoo.es berriozar.aeka.org y pampiekia.yahoo.es @yahoo.es. Eh, todas aquellas personas que lo deseen también pueden apuntarse por teléfono en los siguientes teléfonos 948 300 602 607 601 400 o 658 397 137. Repetimos el 948 300 602, el 607 601 400 o el 658-397-137. Queremos dejar este bloque de noticias eh, sin hablar de otro tema relacionado también con el Euskara en Astea. Eh, es otra iniciativa encuadrada en esa Semana del Euskera... ...y que consiste en un lip-dub, es decir, en un videoclip... ...en el que participarán decenas de colectivos, vecinas y vecinos del pueblo... ...para animar a la gente a que aprenda y se exprese en euskera. La grabación del videoclip tendrá lugar mañana sábado a las 11 de la mañana... ...en la Plaza Eguzqui, y la organización ha hecho un llamamiento... ...para que acuda la mayor cantidad de gente posible. La canción que deberán cantar los y las asistentes... ...corre a cargo del grupo local de Baserritars... ...un tema que escucharemos a continuación para que vayáis aprendiendo la letra y familiarizándoos con el estribillo. Hura rria sura... Aikarekin, Euskara ikasi eta jakingo duzu. Ateak zabalduko dituz. Kultura areman eta lan arloko ateak. Landuz ikasiko duzu. Erabiliz ikasiko duzu. Aekak hitza ematen dizu. Eman izena aekan. Bueno, pues ahí teníamos eh, la canción Berriozárren de Euskaras del grupo de Baserritars. La canción que podrá escucharse y podrá cantarse también en el lip-dub previsto para mañana a las 11 de la mañana en la Plaza Eguzki. De todas formas, si todavía no os la habéis aprendido, no os preocupéis porque a lo largo del programa la volveremos a poner, la volveremos a escuchar pues eh, para ir familiarizándonos con ella. En breve estaremos con Fermín Goñi, el director de la escuela de música, que nos contará todo sobre el nuevo curso que comenzó el pasado la pasada semana, el pasado lunes. de berriozar y para hablar de ello tenemos con nosotros a su director a fermín engoñ eh, y fermín agunón bueno. Eh, bueno la primera pregunta obvia cómo está yendo cómo están yendo estos estos primeros días del, del curso en la escuela de música Eh, pues bien, con normalidad. El, hicimos la matriculación, la campaña de matriculación en junio y en septiembre ya pues ha sido simplemente venir y ponernos, ponernos a dar las clases ya. Uh -huh. Hay eh, algún problemilla porque hay que sustituir algún profesor, pero bueno, son sí, los cosas. Pro, los problemas típicos, ¿no? De, sí, los eso, de todos los comienzos de curso. Eh, la matrícula, ¿cómo en cuanto a cantidad de, de personas matriculadas eh, se ha mantenido o se está notando un poquillo la crisis? Pues eh, se ha mantenido, incluso ha subido un, un poquitín. Bueno. Estamos ahora mismo alrededor de los 350, que para una población que no llega a los 10.000 habitantes como es Berrizar uh -huh. es, es muy considerable y la verdad es que nos pues, hemos mantenido. Estábamos de miedo con lo de la crisis porque la verdad es que asusta un poco, pero uh -huh. pero no, no, no lo hemos notado. Uh -huh. Eh, la última vez que estuviste aquí En, en Berriozar y Riatia eh, sí. Comentamos Las actuaciones y las celebraciones Del 25 aniversario Que entonces, bueno, pues estaban, todavía estaba Estabais en ello, ¿no? En plena, sí. en plena celebración Y no sé, me gustaría ahora que hicierais Una, una pequeña valoración de cómo, de cómo ves ahora ya pasado el curso Pues cómo, cómo lo habéis visto Cómo, cómo fue toda, todo ese curso tan especial De celebración del 25 aniversario Bueno, fue intensísimo, porque la verdad es que programamos un montón de actividades a lo largo del curso, no solo de, de conciertos también, bueno, no sé si ya, ya habrá visto la decoración de la escuela exterior, y, y pero bueno, básicamente es verdad que fueron conciertos, hicimos un montón. Y el broche fue el día, no me, acuerdo, ¿no? me parece que era el 15 de junio, el 15 de junio hicimos un concierto extraordinario en, en Mendialdea, el de actos, que se llenó. Que, o sea, llenarme de ideas no es fácil porque tienen una capacidad enorme. Y estuvo realmente que estuvo muy emotivo y muy bonito ese concepto. la gente le ha gustado mucho y nos hemos reconocido así. Y bueno, supongo que habrá ayudado también a, bueno, algo algo que realmente, no sé si a la escuela de música le hace mucha falta, pero es acercarse a, a la gente, ¿no? Que, que de hecho es una escuela que está muy enraizada en el pueblo y que la gente la siente como, como suya y que hay, bueno, pues que se siente, ¿no?, esa cercanía. Sí, efectivamente, yo siempre digo que esta escuela es una escuela muy próxima al pueblo y que hay una muy buena relación entre el pueblo y, y la escuela y, y o sea, yo creo que está muy bien considerada en, en el pueblo. Bueno, prueba de ello es que también... Este año, en, en los reconocimientos que se hacen el Día del Tupinazo, antes por parte del Ayuntamiento se nos dio un reconocimiento también a la escuela por 25 aniversario. Uh -huh. Y la escuela, pues de alguna forma también quiere mostrar ese ...ese agradecimiento y esa conexión que hay... ...y en fiestas pues hay varios grupos de, de, de la escuela... ...que han salido a tocar... ...en concreto han salido el grupo de X-Tus... Uh -huh. ...Y el grupo de acordeones... ...que han salido a tocar dianas... ...vía cada grupo... Uh -huh. o sea, ...que sí que efectivamente hay muy buena relación, sí. Uh -huh. eh, si mal no os recuerdo... Eh, ...en la escuela ofrecéis eh, formación musical... ...a partir de los cuatro años en una especie de primer ciclo especial, digamos, y a partir de los 8 ya, el, un, un plan general de, de ocho cursos, eh, bueno, en, en el que ofrecéis también 18 especialidades musicales. Eh, ¿Qué instrumentos son ahora mismo los más eh, solicitados dentro de todos los que ofrecéis? Eh, bueno, tenemos... En eso la verdad es que no nos diferenciamos mucho de otras escuelas. La, las, eh, son la, el piano y la guitarra son los instrumentos estrella. De todas formas, te quería corregir una cosita, sí. que el, el, de 4 a 7 años tenemos un peor de iniciación musical. Ajá. Con siete años ya, dentro de ese plan, ya empiezan a coger instrumentos. Hacen una iniciación al instrumento con siete años. Sí, sí, sí, sí. Ah. sí, sí. Uh -huh. O sea, ya a partir de los siete años, digamos que ya eh, se familiarizan con, con los instrumentos musicales. No sé si a esa edad eh, hacéis algún tipo de... No sé, ¿de algún algún tipo de curso para que los chavales sepan un poco a, realmente qué, qué instrumento van a querer decidir o van, a, van a opt, por, por cuál van a optar? Bueno, eso dentro de, del curso, eh, a lo largo del curso, se les hace una ronda de instrumentos, se les va enseñando instrumentos, pasan por, por las clases de cada instrumento para que lo conozcan, para que vean las características, el profesor, el instrumento y así, y eso a lo largo de todos los años, con lo cual, pues... Eh, Haciendose una idea de, del instrumento que quieren coger Y normalmente eh, Suelen acertarlo eh, Por lo que sea se quedan en, con un instrumento Y es muy raro que luego Cambien o lo dejen uh -huh. eh, eh, Tienen buen ojo <risa> eh, Luego eh, también aparte De la formación digamos Para, para chavales para, para chicos y chicas eh, También tenéis grupos para adultos ¿no? Bueno eh, eh, Sí, realmente no es tan fácil claro el, el flujo de adultos no es tan grande. Claro. Lo que sí que intentamos mantener es la, la, los grupos de, de lenguaje musical de adultos. Ajá. Pero luego, eh, las organizaciones musicales que hay, pues la, la, la, la orquesta de guitarras o, o la banda de Yaron Dó, no se puede hacer eh, bandas diferenciadas porque no hay tantos adultos como para hacer grupos propios de esto. Uh -huh. Lo que sí que tenemos es... Eh, Los, los grupos de lenguaje musical esos sí. y, y las clases de, como, de instrumento como son individuales pues ahí no hay ningún problema mm. eh, Luego cuando la gente matricula, perdón A sus hijas e hijos eh, no sé qué es, qué es lo que se va buscando más que en el futuro accedan al, al conservatorio y puedan seguir eh, una educación musical eh, superior o bueno se, se busca sin más una especie de actividad extraescolar o bueno qué, qué es lo que predomina entre, entre la gente que, que se matrícula en la escuela de música Bueno, claramente lo que se busca es una actividad extraescolar. Uh -huh. Una actividad que, pues no sé, también da muchas satisfacciones, es muy gratificante y además tiene un, un sentido formativo que está por encima del puramente musical. Uh -huh. ¿no? eh, pues ayuda a actuar como persona y... A, y... ...y intelectualmente de una forma que está por encima de lo que, um, propiamente musical... ...y la mayoría de la gente busca eso... ...pero luego hay gente que ve que pues que tienen una, una especial habilidad... ...o un gusto especial o que, una, o, o, o que necesita mucho tiempo y así... ...y todos los años mandamos entre conservatorios y ¿sí? todos uh -huh. los años... Uh -huh. Eh, no bueno su, supongo que no sé si son muchos o pocos los que los que optan por, por bueno por, por eso no por una por seguir sus estudios musicales Desde, me imagino que aquí también bueno pues a, la, a los chavales que veis que tienen aptitudes supongo que la animaréis a ellos ¿no? eh, sí, sí, al, eh, bueno por parte de la organización del centro también tenemos reconocido que Eh, un, una línea para orientar a los alumnos de especial capacidad, uh -huh. prepararles hacia el conservatorio, que se les da un tiempo especial de clase, una clase de refuerzo para preparar la profesora y así, y entonces cuando se ve que un alumno pues tiene una especial vocación, digamos, pues sí, sí se le intenta orientar y canalizar hacia hacia ahí. Uh -huh. Pero claro, siempre está eh, en las manos del alumno, está claro, uno de sus padres... Y otra cuestión que, que abordasteis eh, la, la última vez que, que viniste por aquí eh, era el de, la, bueno, el de la financiación, en el que se hablaba de que de las tres patas que formaban la financiación de, de, de las matrículas, ¿no? de, de, de la escuela de música. Bueno, pues una parte uh -huh. era del gobierno de Navarra, otra de los ayuntamientos y otra de los padres, ¿no? que, que pagan esa, esa sí, educación. Bueno. Y Esto que en, en un origen la, el planteamiento que se hizo de las escuelas de música era esa, hacer uh -huh. un tercio en cada una de esas partes, ¿no? Uh -huh. verdad, se ha ido desviando. Eso ese, a eso quería llegar, ¿no? El parece ser que las ayudas o bueno, el, el dinero que aporta el gobierno de Navarra Se ha ido reduciendo bastante y quería saber si la situación ahora, en septiembre de 2011, sigue igual que la última vez o ha ido a peor o cómo, cómo está. Eh, eh, eh, todavía no ha habido la convocatoria de año, pero he eh, visto lo visto y las últimas noticias de la prensa y así, me invita a pensar que... Eh, vaya a ser demasiado optimista quiero decirte de estas formas que no realmente la ayuda del gobierno de Navarra no ha descendido en número o sea la ayuda ha ido aumentando ha descendido en porcentaje a la vez más alumnos en las escuelas y a la vez más al, eh, más escuelas pues es más repartir, o sea el mismo dinero repartir entre más gente y uh -huh. eso es lo que ha hecho que descienda el porcentaje claro uh -huh. Eh, no sé, ¿hay alguna cosa con, no sé, que, que ahora que ahora que empieza el curso no sé si hay alguna cosa que te gustaría eh, mejorar de cara a este curso que empieza de en cuanto a la escuela de música o, o realmente estáis muy contentos como estáis Bueno, estamos contentos, siempre hay cosas que me gustan La es que en cuanto a instalaciones, profesorado, el número de alumnos y tal Estamos contentos, la vinculación del ayuntamiento también siempre ha sido importante Sí que me gustaría decir una cosa para este, para este curso que me gusta Y es que eh, para nosotros es un año electoral Está en la escuela Tenemos que hacer renovación de los cargos del centro Que son el, el, el consejo de centro y la dirección Entonces, para el Consejo de Centro se necesita representantes de alumnos, profesores y entonces, y, entonces animo a todos esos colectivos a que se presenten. Uh -huh. Y que participen la gestión del centro desde ese, desde ese órgano que es importante. Bueno, pues a que, que, que participen todos ellos, que que hagan un poco más vivo el centro, que ayuden a, a participar en esa vida de la Escuela de Música y, bueno, para informarse un poco más, pues que, que acudan a vosotros, ¿no?, en la, en la propia escuela. Eso es, siempre está bien siempre dispuesto a atender a todos. Pues, eh, Fermín, Goñi, muchísimas gracias de nuevo por haber atendido la llamada de Berriosdare y Reatia y nada más. Es casco que es ricasco, esta vez que va tarde. She kick away your agent. you like a child you got to have this angel or she's gonna drive you she got see through silk kimono oh, i suppose she gonna blow some fumes ah, i don't care what she's wearing i La flor más linda de mi querer, abonada con la bendita Nicaragüita, sangre de diriangén, ay Nicaragua sos más dulcita. Bueno y como dice la canción vamos a hablar ahora de Nicaragua, de, en concreto de la fiesta de Nicaragua que va a tener lugar el próximo domingo aquí en berriozar y para hablarnos de todo ello, tenemos al otro lado del teléfono a Churi Oyo. Kaixo, Churi, Egunon. Kaixo, eh, Bueno, como comentábamos, eh, una fiesta sobre eh, en la que Nicaragua va a ser protagonista, ¿no? Pues sí, claro. Eh, está organizada por la Asociación de Nicaragüenses en Navarra, ASNINA, uh -huh. que ya llevamos unos cuantos años funcionando y... Y eso es para celebrar uh, la independencia de centroamérica uh -huh. ¿sí? eh, cuando se independizó de, de el reinador de españa no sí. eh, entonces eh, se celebra en, en toda centroamérica por supuesto y en nicaragua entre ellos Ajá. y bueno que que se hace en este en estas fiestas qué es lo que está bueno previsto? allá en nicaragua y en centroamérica es eh, una actividad así curiosa bonita es como muy similar a nuestro correo Uh -huh. eh, no se hace en noche y día como el corríca pero sí eh, toda una semana ...que se empieza desde México y se va hasta Colombia... Eh, ...corriendo, eh, eso como anunciando la, la independencia de, de, de Centroamérica, ¿no?... Uh -huh. ...entonces eh, para conmemorarlo pues se, se sigue haciendo todos los años, ¿no?... ...y participan todos los países, entonces, bueno, es una cosa bonita... ...porque hay que coordinar todas las etapas entre todos los países... ...y uh -huh. toma mm, mm, parte mucha gente... Eh, se hacen como en el Corrique, pues en cada pueblo que llega, pues se hace una fiesta, ¿no? Y es bonito, bonito. Uh -huh. Y luego, aparte, pues bueno, era ayer, el, el día tal, sí. el 15 de septiembre, entonces eh, en, en cada ciudad, en cada pueblo, se hacen desfiles también, ¿no? Desfiles, sí, sí, sí, sí. Eh, así como la tamborrada de aquí o así, ¿no? Uh -huh. Con música, eh, los escolares suelen participar sobre todo. Uh -huh. eh, bueno, supongo que algo de todo eso veremos aquí en Berge, riozar, supongo que habrá música, habrá habrá alguna comida, habrá un poquito de todo, ¿no? Sí, como en todas partes la comida es lo que nos une también, ¿no? Entonces eh, bueno, no haremos de momento esa corrica o mm, el desfile ...de momento no tenemos igual fuerzas mm. suficientes... ...hay unas 200 personas en, en Navarra de, de Nicaragua... Sí. ...entonces eh, lo celebraremos sobre todo comiendo y bailando... ¿no? Eh, bueno, ...bueno, que es como ah, se celebran aquí las cosas sí, también... Sí. Sí, sí, ...sí, así es... ...entonces el domingo... ...ahí en el bar Navarrete, enfrente frente de, de la plaza... no sí. eh, ...se hará una, una comida... ...con la comida típica de, de ahí... ...y luego pues música y, y baile... ...y hay un grupo de danzas que en vez de ya, ya lo ha visto la gente uh -huh. eh, se llama Malinche sí. ya ha participado en varias actividades por ahí y bueno pues nos delitará con su con su presencia con alguna eh, danza folclórica si bonita uh -huh. perfecto chuhuri eh, si te parece vamos a seguir hablando de nicaragua de esta fiesta que tendrá que tendrá lugar eh, este mismo domingo a qué hora bueno sobre las dos se da la comida uh -huh. y después pues eso pues se eh, invita a toda la gente que quiera participar pues eh, Pues, o a tomar café, a tomar un, un, un chupito de, de ron, de uh -huh. ron de flor de caña, que es la típica de Nicaragua, uh -huh. y, y a bailar con la gente y a, a Bueno, pues a, a, a compartir estos momentos ¿no? perfecto pues seguiremos ahora mismo hablando de Nicaragua de hecho con uno de los organizadores de la, de la fiesta que acaba de llegar aquí ah, a nuestro vale, vale, estudio Así que si te parece seguimos la conversación la eso vale. le pasamos el testigo y eso seguimos es. con el por lo tanto Churi, es que es ricasco ungo el arte otro En otro lleno caliente porque el águila daba su señala la gente con que el águila Como comentábamos, eh, seguimos hablando de Nicaragua, de esa fiesta que tendrá lugar este domingo, más o menos eh, al mediodía. Y tenemos pues eh, a otro invitado, en este caso a Silvio Ortiz, de la Asociación Nicaragüense de navarra Buenos días, Silvio. Buenos días. Bueno, parece que no te oímos muy bien. Espera un, un segundo, Silvio. A ver ahora... Sí. ahora perfecto eh, bueno como decíamos este de domingo que tendrá lugar eh, una fiesta de la asociación eh, nicaragüense de, de navarra de, la, de asnina eh, y en la que bueno pues se celebrarán eh, varias eh, pues, varios actos eh, música comida eh, para celebrar esa independencia y Eh, de centroamérica eh, no sé si me oyes silvio me oyes no no te oigo ahí Ah, pero no me, no me escucha bien bueno vamos a intentar solucionar estos problemas técnicos y enseguida estamos con vosotros Andara, Nicaragua. Andara, Nicaragua. Bueno, pues eh, ahora parece que Que sí que podemos escucharnos los dos, el uno al otro, Silvio. Bueno, y ahora por fin vamos a poder hablar tranquilamente de esa, de esa fiesta que tendrá lugar el próximo domingo, hacia mediodía. Y ahora sí que tenemos a Silvio Ortiz, eh, que nos contará un poquito en qué consiste esta, esta fiesta y cómo surgió, cómo se os ocurrió hacer una fiesta en, en honor a Nicaragua en Berriozar. Bueno, buenos días. Eh, de parte de Asnina, pues quiero comunicarle que en Nicaragua se festeva, se festeja la independencia de Nicaragua y al mismo uh -huh. tiempo la independencia de Centroamérica. de Centroamérica. Esto surge cuando se independencia se independencia, la independencia de Nicaragua se da el 14 de septiembre de hace de, o sea, de hace mucho tiempo. Y hasta la fecha pues se celebra en todos los en todos los colegios y en todos los niveles estudiantiles, uh -huh. ¿ya? Uh -huh. eh, cómo se celebra en Nicaragua se celebra pues por representar a dif eh, diferentes modos, o sea, como fue la independencia. ¿ya? Y hoy que estamos presentes Aquí en otros países, tantos nicaragüenses, pues seguimos nuestras tradiciones uh -huh. de, nuestra fiesta, de nuestras fiestas patrias, que le llaman fiestas patrias. Uh -huh. eh, en Berlusar la festejamos porque acá habíamos unos cuantos ciudadanos nicaragüenses aquí viviendo, entonces hemos tenido registrada la sede aquí en, en Berlusar. En Berlusar y queremos darle a conocer al pueblo de Rosario, nuestra cultura, nuestras actividades culturales eh, y muchas muchas cosas pues que estos países de de, de, de, de, de nuestros pueblos. Uh -huh. Porque no que decía que la verdad que aquí en tanto en Berriozar como bueno, en, en Navarra en general, pues desconocemos, ¿no? la la cultura nicaragüense estando pues como comentabas tú, muy cerca, puesto que aquí tenemos eh, muchísima gente de procedencia nicaragüense. Y digamos que el próximo domingo vamos a poder mmm, probar un poquito, no una pequeña parte de esa, de esa cultura nicaragüense. Cuéntame, Silvio, ¿qué vamos a hacer? Pues, consiste en, en que tenemos un grupo de danza un, son es, un, es una danza del tiempo indígena, nuestro folclor nato, Uh -huh. eh, que será desde los tiempos antiguos de la indígena y que hasta la fecha pues, se conserva entonces eh, uh -huh. tenemos nuestro propio propiofollore uh -huh. y eso lo de lo hemos demostrado no una vez aquí en berrosal lo hemos mostrado muchas veces ¿eh? en diferentes actividades de barrosar uh -huh. y como se, se aproximan las fiestas que es el 14 de septiembre pero no se hace le no lo hacemos el 14 de septiembre por motivo de las de las facilidades que no tenemos muchos muchos nicaragüenses ya que trabajan uh -huh. ¿ya? entonces tenemos los fines de semanas y lo hacemos cuando tenemos lugar claro uh -huh. y consiste en que toca un grupo musical uh -huh. la guitarra nicaragüense sí. ya cuentos y después pues se hace una pequeña reunión entre nosotros mismos uh -huh y comentarios uh -huh. de nuestro de nuestro pueblo y hay gente que le interesa pues que le contemos un poco de nuestro de nuestra cultura y se hay unos que le platican al otro y uh -huh. obten una persona que se especifique especialmente para comentarle y después una comida típica nicaragüense uh -huh. que como cómo es una comida típica nicaragüense Yo pues, a saber. la comida típica nicaragüense es lo que El campesinado, o sea, la tradición, el plato el plato que se mira popular en todo territorio nicaragüense. Por ejemplo, uh -huh. hay una que siempre lo hacemos para los arroces del mundo. Sí. Eh, es, es son las alubias con el arroz sofrito con cebolla y un pedazo de, de queso y una tortilla de maíz. Pues es la comida del indígena, del campesino. Uh -huh. Entonces, ese es una comida típica que siempre se mira en cualquier casa de Nicaragua. Y esta celebración, la de la, la que tendrá lugar el próximo domingo, eh, está abierta, digamos, la gente que nos está escuchando podrá participar aunque sea después o podrá podrá ir a ver a a de la de Nicaragua. Sí, sí, a sí, sí eso. La, se le, se les ha avisado, o sea, bueno, siempre se pega carteles, se carteles. En, en, en los cuadros, en los en los En, ¿En las paredes? En las paredes, de... o sea, no. donde están los murales culturales. Uh -huh. Se ha pegado siempre y creo que ya lo estaban pegando. Creo que ahora un chico que lo va a pegar. Uh -huh. O sea, están, o no sé, pero bueno, siempre se hace esa propaganda. Ajá. Eh, y, don, bueno, ya nos ha comentado Churi antes, pero nos gustaría que nos recordaras eh, dónde va a ser y todo va esto. Va a ser, ¿no? eh, a ver, yo casi no... Va a ser aquí, en esta calle, ¿cómo se llama? Arte Cale. Arte Kale número 20, creo uh -huh. yo... Sí, junto a la plaza de Eso, a la Ibusqui Plaza. Sí, sí. De la Ibusqui plaza. Uh -huh. Allí va a ser en una bajera que, que siempre nos alquilan arriba, ya que antes lo hacíamos en otro local, pero por la falta de, de, no de comunicación, sino que están ocupados, uh -huh. entonces no los han podido conseguir. Perfecto. Pues eh, Silvio, muchísima suerte para el domingo, que lo paséis eh, fantástico, eh, que sigáis organizando muchos años esta, esta fiesta y que podamos seguir compartiéndola con todos vosotros. Muchísimas gracias. Muchas gracias ustedes. Aikarekin, Euskara ikasi eta jakin goduzu. Ateak zabalduko dituz. Kultura areman eta lan arloko ateak. Landuz ikasiko duzu. Erabiliz ikasiko duzu. Aeka, te da la palabra. Matrikulateen Aeka. <gülüyor> Bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Son las 10 en punto de la mañana. Esto es Berriozar y Ratia, el 100.8 de la FM. Acabáis de escuchar el magazine Berrión, aunque si os habéis quedado con las ganas, también podéis volver a escucharlo en internet en www.eguzquiplaza.net. Bueno, el berrión de hoy y el berrión de cualquier otro día, así como el resto de programas que conforman la programación de eh, Berriozar y Riatia. Todo ello está en la red para que lo escuchéis cuando queráis, dónde queráis y como queráis. Nosotros ahora nos despedimos, os deseamos un feliz fin de semana, que lo paséis muy pero que muy bien, que para ello va a ser parece que buen tiempo y que tendremos oportunidad además con un montón de actividades previstas para el fin de semana en, en nuestra localidad, en Berriozar. Por eso, hondo pasa, chincho y zan, está hondo y billi el lunes, más y mejor, es que ricasco, agur.